Y como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia el más fino brillante de mano en manos brillo cambia el lingua Cambia il sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño, Dios y como todo cambia, que yo cambie no es extraño,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 guarda que tocar creo que a pesar de tanta melancolía, tanta colía tanta penita herida solo se trata de vivir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 Tal vez sin mediodía, pero también ahora en un lugar distante hay manos elegantes para premiar solapas que clavan en los mapas sus uñas distinguidas. Y sacrifican vidas enviando regimientos. Manos que se lavan en desentendimiento. Pilatos de escritorio. Al combate, mientras mi canto late, hay jóvenes cayendo y yo lo voy sintiendo, por eso no termino y espoco al asesino. S. Y el totalitarismo en el colonialismo y en todos los sismos no importa de que ismo los chicos van cayendo y yo lo estoy sintiendo manos duras que matan manos finas que mandan matar matar en este mismo instante a un joven delirante la muerte lo desgarra la muerte no desgarra y yo con mi guitarra y ustedes escuchando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 Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien, hay sorrimento, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver para aunque te cierren las Señor tu tan para la mano para guarda con el chabucho, no tras lo que destruyó, no me Ayer me enteré por el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 Într-o zi, Estás escuchando Desde la Otra Oreja.